Muy bien, con ganas de hablar de economía contigo. Bueno, vamos a retomar un poco la semana pasada. Habíamos este, cerrado un poco la charla con la expectativa del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, con dos eh, principales eh, guías de eh, entendimiento de lo que iban a comunicar. En primer lugar, a ver si iban a aumentar o no la tasa de interés, y en segundo lugar, qué iban a decir eh, sobre la incipiente crisis bancaria que se estaba desarrollando hoy sigue desarrollando hasta el día de hoy. Bueno, eh, un poco habíamos dicho que las dos posibilidades que tenía o las dos vías que tenía la Reserva Federal era, en primer lugar, reconocer que hay una situación distinta a la que había hace algunos meses y que era momento de detener la suba de tasas de interés. Ese era un reconocimiento a que la crisis financiera era más importante de lo que se había imaginado hace algún tiempo. La segunda posibilidad es hacer como si nada hubiera pasado y, por consiguiente, hacer atenerse a las consecuencias de estas subas de tasas de interés que están provocando, eh, en principio, los problemas que hemos estado viendo con algunas eh, algunas situaciones algunos bancos bastante preocupantes, pero al mismo tiempo, reconociendo de esta manera que el problema no era tan grave. Bueno, la Reserva Federal no hizo ni una cosa ni la otra, hizo algo muy inteligente hasta cierto punto. Eh, comentó que en realidad iba a subir la tasa como había previsto, en cuarto punto más, y que probablemente hubiese alguna suba adicionalmente, restando la importancia un poco a esto que hemos estado viviendo, pero que se acercaba ya al final. Y por consiguiente, como que está diciendo, si bien no este, no creo que haya mayor importancia en todo lo que está ocurriendo, también es verdad que no voy a seguir haciéndolo eternamente. Y esto en realidad es un ni, ni un sí ni un no en cuanto a, bueno, nos preocupamos o no nos preocupamos de lo que está viniendo. Y si algo quedó este claro es que dos días después de esto, el viernes pasado, el, las corridas bancarias fueron en Alemania contra el Deutsche Bank y el Commerzbank, los bancos alemanes, sufrieron las mismas corridas que había en otros bancos en Estados Unidos una semana antes lo cual nos da la pauta de que la película ya no, no terminó, la novela sigue en su curso, sigue sus capítulos, sus etapas. La pregunta es cuál va a ser la próxima. Bueno, hay muchos bancos en Europa y en Estados Unidos, cuando hablo de muchos hablo una veintena, que probablemente sufran eh, ataques en los próximos días, en estas circunstancias, en las mismas los mismos criterios y los mismos problemas que hemos visto en los últimos días. Tenemos a buena parte de la banca italiana en, en una situación también bastante débil, o por lo menos similar a la de los bancos que han estado siendo atacados en, en términos especulativos en los últimos días. Quiere decir que eh, eh, todo esto que hemos estado viendo en los últimos días sigue existiendo, no hay un cambio trascendental. La Reserva Federal en realidad tampoco salió eh, con los tapones a solucionar el problema, simplemente entiende que bueno habrá que estar viendo caso a caso Y que eh, hasta este momento lo que han dicho es la culpa la tienen los banqueros que han administrado mal. Y de hecho, esto tampoco es del todo tranquilizador. En el Senado de Estados Unidos una de las cosas que están investigando en este momento es, bueno, pero ¿quién está controlando a esta gente? Si es verdad que actuaron mal, que hicieron eh, mal, malos eh, negocios, en realidad eh, trabajaron mal los fondos eh, que venían de los depositantes, bueno, ¿por qué...? Eh, nadie les dijo nada, nadie los controló, entonces ¿quién está controlando todo esto? Lo cual tampoco ayuda mucho a tratar de ver cómo se encamina esta situación. Daría la impresión que la Reserva Federal lo que está haciendo es, bueno, esto se va a solucionar solo, no nos compliquemos mucho, no me queda muy claro si es la decisión más sabia, esperemos que pase el tiempo y de esa manera a medida que los bancos más complicados eh, terminen de, de, de salirse de la troya, bueno, veremos... ¿Eh? como continuamos después con los que están más saneados y que los que están más saneados participen y terminen adquiriendo los que están en problemas en la actualidad me parece que ese es el razonamiento y eso implica que la situación no va a ser solucionable en el corto plazo vamos a seguir teniendo estas noticias, novedades lo peor que puede pasar es que aparezca algo raro o mejor dicho, lo que siempre aparece cuando hay una crisis, que aparezca una estafa fuerte o una situación que hasta este momento ha estado oculta. Esto ha sido recurrente en todas las crisis financiera internacional Como decía el profesor Kinderberg en su libro, Pánico en las finanzas, cada vez que hay una crisis, en una de las etapas aparecen los estafadores. Bueno, si eso llega a ocurrir, se destapa algo que sea este de esta magnitud, eh, lo único que es esperar es que, bueno, que el sistema financiero siga absorbiendo todas estas pérdidas el sector privado más fuerte se termine quedando con los bancos más complicados. Y como si esto fuera poco, una noticia en Uruguay que fue insólita, o sea, la verdad que no no, no, no termino de comprender, eh, el Banco Central publicó que tiene patrimonio negativo y que tiene que capitalizarse, algo insólito fue esto por los por dos puntos de vista. El primer momento el lugar el momento en que se dice esto Eh, adelanto que no es algo preocupante ya ha pasado en otras oportunidades y no es dramático, el Banco Central tiene una enorme cantidad de activos en moneda extranjera y el dólar bajó fuertemente el año pasado y tiene mucha deuda en pesos, entonces es lógico que pase este tipo de cosas y al mismo tiempo tiene dentro sus activos bonos parecidos a los que tenía algún banco americano han perdido un poco de valor con esto de la suba de las tasas de interés y por consiguiente necesita una capitalización. Lo insólito es que salga en este momento esta noticia cuando en realidad este más allá de los aspectos legales eh, sería bueno que se hubiera tratado de otra manera y más insólito todavía que nadie aclaró nada y los únicos que aclararon fueron los <ríe> economistas de la oposición concretamente el contador Astori y el economista Valcorva que no son oficialistas tratando de calmar un poco la a lo que alguien podría, quizá por no conocer mucho, preocuparse y decir, bueno, si el Banco Central está tan mal, ¿qué podemos esperar de los comerciales, de los bancos comerciales? Bueno, nada más lejos que la realidad. Es una situación, repito, que se ha reiterado en otros momentos y que no tiene nada que ver con un banco común y corriente. El Banco Central tiene una contabilidad muy distinta y este es un tema contable, no es un tema financiero puro y no tiene nada que ver con el sector financiero del resto del Uruguay. Pero... Vino oportuno y tampoco fue muy oportuna la aclaración, porque la aclaración vino no del presidente del Banco Central o del ministro de Economía, sino de, de actores de la oposición política. Cosas que solo pasan en Uruguay. Este, Jorge, vamos a ver cómo sigue esta película en los próximos meses, eh, semanas y meses. Me parece que vamos a tener novedades durante un muy buen tiempo. Ahora, yendo, yendo por partes, Mauro, y empezando por lo último... Esto que, que sucede en el Banco Central, ¿tiene directa relación con, con la crisis bancaria en Estados Unidos y en Europa? Eh, tangencialmente. A ver, el Banco Central en realidad tiene una cantidad de colocaciones en títulos eh, americanos y esos han perdido valor. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales bancos comerciales americanos, el, el Silicon Valley Bank fue uno de ellos, Eh, se perdió liquidez, o sea, tenían colocaciones en, una, en un título que el título pierde valor a raíz del aumento de la tasa de interés. Ahora, no es eh, el razonamiento, la lógica no es la misma la del Banco Central, la de un banco comercial. El Banco Central lo tiene porque tiene que colocar el dinero que tiene en reservas internacionales. Y entonces es indiferente que el vencimiento sea dentro de un mes, dentro de dos años, dentro de cinco, eh, y en definitiva va a recuperar ese capital en el momento que venda el, el, el bono. O sea, es un elemento que está generando eh, circunstancias eh, parecidas en Estados Unidos, en Europa y también en Uruguay para aquellos que tienen bonos. Pero no es exactamente el mismo problema que tienen los bancos de liquidez en Estados Unidos. El Banco Central tiene una liquidez muy importante. Ese no es el drama, ese sí lo están teniendo los bancos a nivel internacional. ¿Por qué piensas que no ha habido una comunicación oficial de las autoridades del Banco Central? Y yo creo que con el lío que hay a nivel internacional y el nerviosismo que hay, que todavía no ha aterrizado en nuestro país, felizmente, uh -huh. una noticia como esta no se puede lanzar ¿eh? y que la interprete quien sea como sea. ¿no? Pero Todo en definitiva, el mundo ¿quién, radio, ¿quién, ¿no? la, ¿quién la lanzó? ¿O la, la lanzó la, el Banco Central. ¿El propio Banco Central? ¿En una comunicación? Efectivamente, lo comunicó el Banco Central, fuertemente las autoridades lo comunicaron y... Y no dieron ninguna explicación. Para quien no entiende puede ser escandaloso. Eh, yo creo que tendría que haber explicado un poquito más y dejar a todo el mundo tranquilo, no sea que alguien se contagie de una enfermedad que no existe. Claro. Este, esa es la cruel realidad. Bien, yendo a la situación en Estados Unidos. Después de escucharte, eh, creo que es, es lógico pensar que siga existiendo nerviosismo, al menos, en, en, el, en, en la economía del mundo. Sí. Sí. Tal cual. Sí, sí, definitivamente las cosas no están todavía eh, tranquilas, definitivamente no, uno lo ve en la bolsa, un día sube, el otro día baja, los mismos papeles a primera hora están subiendo y a última hora están bajando estrepitosamente. Eso te marca que hay un nerviosismo muy fuerte y cualquier monedita sirve para tomar decisiones eh, rápidas y cambiar de posiciones, que es lo que están generando estos cambios de valores en las acciones. Eh, y, ¿y tu olfato qué dice? ¿Que esto se empeora o que se tranquiliza? No, yo creo que va a seguir, este, van a seguir cayendo bancos con problemas, sigue habiendo bancos con problemas y si nadie pone el pie fuerte, esto va a ser eh, así va a, va a seguir ocurriendo en los próximos semanas, sin duda, en los próximos meses, hasta que se limpie un poco el panorama, siempre que el sistema financiero privado absorba, ¿verdad? Si en algún momento dice, bueno, yo hasta acá llegué, que se le arregle otro, ahí vamos a tener un problema un poquito más profundo, va a tener que salir el Estado o el gobierno, el país que sea, a absorber estos bancos, lo cual es un poquito complicado, porque no están en, en el cuaderno de ninguno de los que hasta este momento han estado hablando. Pero de esta manera no veo que el tema este, se solucione en el corto plazo, la verdad que no. Mauro, en definitiva, habían, habían bancos que no gozaban de buena salud, Y esto sí. que parecía una gripe, terminó complicándolos. Totalmente. Había bancos que estaban eh, con algún problema y esto, la verdad que les eh, algo que se dice, cuando sube la marea, se sabe quién se está bañando desnudo. Bueno, sí. acá había varios que estaban abajo del agua y no sabíamos que estaban desnudos, y la marea bajó y ahora estamos viendo que están en esa situación. Y, y van a seguir apareciendo, porque hay más todavía en una situación quizá no tan crítica, pero a medida que pasa el tiempo esto pasa a ser más relativo ¿no? bien, pero esto no puede ser también una una eh, a ver cuál es la palabra para no equivocarme no puede ser un, un baño de realidad del sistema financiero del mundo y que en definitiva termine esto depurando y que queden los que realmente tienen sustento para, para hacer frente a esta realidad de la economía en el mundo hoy Creo que esa es la teoría que están manejando la Reserva Federal y los principales bancos, más que nada la Reserva Federal. Uh -huh. Le está diciendo a los bancos que son más este, vigorosos, ocúpense, compren los otros, los compran a un precio bajo, obviamente, y bueno, la verdad que como hay algunos que están con no muy buena salud, tendrán que desaparecer y quedarlos más vigorosos. Esa es la teoría que se está manejando por el momento. Mientras los bancos, entre comillas, más vigorosos, acepten esto, que es lo que han estado haciendo hasta este momento. Han adquirido los bancos sí. que han estado en, en crisis, ¿verdad? Eh, bueno, mientras siga habiendo combustible para poder bancar esto, bárbaro. A mí lo que me preocupa que pase lo que pasó en el 2008. Llegó un momento que alguien dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y ahí tenemos un problema mucho más sistémico. Por el momento, los bancos han venido comprando. El Silicon Valley fue adquirido. En Suiza pasó lo mismo, en Alemania hay alguna historia, por lo menos se está hablando, en otros en otras en otros países pasa algo similar. A ver hasta dónde llegamos, Jorge. Bien, pero para la salud de la economía del mundo, esta depuración puede terminar siendo buena. Dependiendo de qué lado te pongas, eh, yo que sé para los que tienen depósito en estos bancos te van a decir que no. Y para aquellos que dicen que, bueno, esto es la teoría darwiniana, en la que el mejor tiene que sobrevivir y el otro desaparecer, bueno, quizás sí. El sálvese quien pueda. Sí, para el sálvese quien, sí, quien, quien pueda, si estás bien parado, te va a beneficiar. Sin lugar a duda, se están vendiendo bancos a muy bajo precio en este momento. Para los que están comprando, por el momento está haciendo buen negocio. Mauro, gracias por tu aporte, muy interesante como siempre. Bueno, un gusto Jorge buena semana para todos igual para ti chau chau Hasta. frecuencia abierta